a Silvia González. Buenas tardes Silvia, Juan Pablo Bertolini te saluda. Pablo, ¿cómo estás? González. Pues Mi nombre es Silvia Gómez. González, te mandé, sí, te Ajá, iba a decir, mira, con los españoles estoy, pero vengo cruzadísimo. Está bien, no te preocupes, son igual apellidos muy comunes los dos, tanto González como Gómez. Exacto, Silvia, muchas gracias por la comprensión. Por favor, no hay problema. Sa sabemos que vas a desembarcar dentro de poquito acá en Santa Rosa, como parte de una gira que venís haciendo. ¿Nos podés contar cómo es que llegás a, a la Maroma? Eh, bueno, la Maroma es a través de Mauricio Flores, un gestor ahí cultural, integrante de un grupo de ahí de Santa Rosa La Pampa, este, que son este, eh, Vero y Los Jornaleros. Este, bueno, él, con él nos hemos cruzado ya el año pasado, ahí en Santa Rosa, y en General Pico, él armó una, una serie de actuaciones donde estuvimos siendo parte de un ciclo que este, ellos organizaron, que se llamó Cantoras, donde bueno, había otros nombres de otras, Este, cantoras, a mí me tocó uno de, de esas fechas este, y fuimos con Bernardo Bogliano guitarrista que integra mi grupo y bueno este, alma mater de, del, del grupo porque bueno lleva a su cargo la dirección musical y, y este, tiene a cargo esa cuestión que es tan importante dentro de una formación eh, y en ese momento fuimos a dúo, ahora en esta oportunidad este, a través de Mauricio también es que accedemos al hermoso lugar que se llama La Maroma Este, y ahí vamos a estar presentándonos con, con mi banda, con, con no solo con Bernardo Bogleano, sino con Nicolás Marini en el bajo y en la voz, y con Gastón Ibarguren en la percusión, llevando adelante un repertorio que va a basarse más que nada en un disco nuevo que hace poquito salió nuestro, que se llama ¿Qué me has hecho, Chacarera? Este disco son interpretaciones de un tío abuelo este, de la familia Gómez Sería, Este, como ha sido Fortunato Juárez, un cantautor, un, un autor y compositor muy, muy eh, un referente dentro de la provincia de Santiago del Estero y del país. Este, de él hemos querido hacer una serie de, de obras que no son tan conocidas de su de su vasta este, de su vasto hacer en cuanto a, a eso, a la composición y a la autoría. Y, este, y bueno, también vamos a in, involucrarnos en otros en otros discos anteriores. Este es mi cuarto disco, este, pero hay discos anteriores que también han, han tenido, este, la verdad, buena aceptación por el público y por, por el periodismo en general. Así que vamos a llevar temas del nuevo disco y temas de discos anteriores también. De, que otra, que muchas... de otros trabajos anteriores. Silvia, vos este, venís de, de la tierra santiagueña, venís de la mano de la música desde siempre, podríamos decir, pero pero te, tuviste distintas etapas en en lo musical no eh, digamos que sí mis etapas tuvieron que ver más con mi vida afectiva que por ahí este eh, tuve mis hijos me casé o sea este me dediqué más a la crianza de ellos en un momento y en otro momento decidí ponerme a estudiar un poco más e indagar un poco más en esto que es el instrumento vocal que cada persona tenemos este y estudié un poco de canto y, y Y a partir de ahí empecé a presentarme con un proyecto un poco más profesional, si se quiere. Y este, la verdad que desde ese momento que empezamos a presentarnos con mis hermanos, no he parado, por suerte, porque este, sigo haciendo eh, de esto cada vez más una profesión, ¿no? Y, y tengo la suerte de, de poder seguir grabando, de estar rodeada de músicos talentosos como los chicos con los que vamos a ir, este, de, de estar muy contenta de, de poder este, plasmar... ...momentos musicales en un disco que es muy lindo... ...que la verdad que este, nos, nos ha salido un lindo material discográfico... ...este que me has hecho chacarera... Este, ...porque bueno, nos referimos un poco al, a un lenguaje anterior... ...pero lo traemos un poco hacia nuestra actualidad... ...porque eso este, indefectiblemente ocurre... ...porque bueno, uno vive en el día de hoy en una urbe... ...en una ciudad como es la ciudad de La Plata... ...en la provincia de Buenos Aires... Y digamos que eso eh, influye mucho en el hacer musical, ¿no? Lo que uno vive en la actualidad. Muy bien, muy bien. Entonces vas haciendo una especie de, de telar en donde se entretejen también no solo los, el, el repertorio ese eh, histórico de tu vida, sino también lo que vas viviendo como mujer, Silvia. Sí, claro, sí, claro, claro. Eso es inevitable. Me parece que todos los artistas debemos dejar este, que nos atraviese esta realidad Este, y hacernos eco de ella me parece que es importantísimo. Habla de que uno está este, sintiendo desde lo más genuino, ¿no? Claro, claro, y de lo auténtico de lo que nos venís a ofrecer, definitivamente. Exactamente. Sí. Este, tam también comparten ahí algunas apariciones en, en, en ¿Qué me has hecho, Chacarera? Eh, ¿Quiénes estuvieron colaborando? Y bueno, eh, este, grandes artistas como Fernando Rossini en, una, en uno de los temas con La Voz. Néstor Garnica en dos temas con su mágico violín, Lilian Saba con el piano maravilloso que sabe tocar, eh, Marcelo Chiodi en, en un tema eh, tocando la quena y tocando la flauta traversa, mis hermanos Néstor Gómez, Omar Gómez, que son también referentes dentro de la música popular argentina como instrumentistas que que se salen un poco del molde, ¿no? Son, este, realmente sobresalen en sus instrumentos, y este, bueno, tengo la suerte de que sean mis hermanos, y que estén en mis discos y estén contentos de estar en mis discos. Así que, este y bueno, toda la banda que me acompaña, como te decía, los arreglos de Bernardo de Bogliano, este, la voz de mi Nicolás Marini, que es mi hijo también, y, y bajista dentro de la banda, y Gastón Ibarguren, que le ha puesto dentro de la percusión esa... ...ese aire entre, entre el folclore y, y, y la modernidad, ¿no? Así que este, el disco está muy muy lindo, la verdad, porque tiene varios atractivos... ...hasta la voz de mi tío Fortunato Juárez está en algunos temas... ...porque hemos podido eh, sacar o extraer así de audios, de ensayos de ellos... ...y de actuaciones de ellos, esas partes de él charladas o esos aro-aros... ...o esas este, este, arengas desde el principio de un tema invitando a la gente a bailar, en una invita a mi abuelo a bailar a su hermano mayor, este, así que bueno, es, es variado el disco y está muy lindo, la verdad. Así que hay una, una recuperación así este, técnica muy interesante también ahí, mirá vos, un tío que, que aparece desde los túneles del tiempo Totalmente. a acompañarte. Silvia, también has este, sabido de alguna manera eh, intentar volcar eh, todo lo que has vivido como mujer en, en cada canción, en, en el compromiso que es hacer un disco, o te mantienes bueno, sí, este, voy a tratar de reflejar la realidad y de lo que se vive hoy por hoy, pero manteniendo, eh, digamos, el status quo de la cosa folclórica. Eh, bueno, es, yo creo que el folclore tiene movimiento, el folclore no se detiene, y este y de eso uno también intenta este, hacer la mirada hacia atrás hacia la raíz desde donde uno viene pero la mirada siempre termina siendo este, la que uno la atraviesa en la actualidad no solo mmm, por ahí con un discurso sino con una forma también de llevar adelante una obra no a veces este uno no se remite o por supuesto que hay influencias este y las influencias esas son siempre beneficiosas nos han marcado este en mí, quizás, bueno, una gran referente musical, mujer dentro del factor femenino, este, como Mercedes Sosa, este, creo que nos ha influenciado absolutamente a todos. Pero el asunto es que bueno, a partir de eso uno hace su camino, ¿no? Y, y le pone su impronta y, y su y su sello, digamos. Me parece que eso es lo más genuino que uno puede, puede llevar adelante hacia la, para, para la gente que quiere escuchar. Este, Pero sí, la mirada siempre está puesta desde el origen eh, y también me dejo empapar de la actualidad, porque en el disco, no en este, pero sí en el anterior, hay composiciones de autores y compositores que viven en esta ciudad, que quizás no tienen este, todavía eh, la popularidad de otros autores y compositores o algunos contemporáneos que sí tienen esa popularidad y que ya no están, como Raúl Carnota, por ejemplo, en el disco anterior anterior. Este, hay temas de él, en el anterior mío también, o sea este, si bien uno tiene eh, lo que trae desde la niñez también yo me dejo, me dejo atravesar por, por los autores y compositores de esta época ¿no? creo que Que hay tanta tela para cortar es en que, ese sentido es que vivimos un tiempo muy particular Silvia, por lo menos por decir algo sencillo, digo particular de este tiempo, este, donde vemos que la mujer tiene un protagonismo además este, que muchas veces por ahí resultaría impensado en otro sí. momento por, por años postergado también, no por años postergado, por años relegado por años silenciado este, creo que eh, las mujeres venimos eh, haciéndonos escuchar y haciéndonos a los codazos, <risa> haciéndonos espacios y, y logrando esos espacios, este, a veces desde los codazos y a veces desde, desde el buen modo, este, reclamando algo que es justo y necesario. Tal cual, creo tal cual. Que me parece que es una época eh, de transición donde todos estamos haciendo una deconstrucción, porque, qué sé yo, gente de mi edad este, y más grandes todavía. Eh, venimos de otra, de, de otra forma, ¿no? quizás los chicos ahora la tienen como más fácil a la cuestión, pero nosotros tenemos que hacer una deconstrucción, este, y en eso creo que estamos, y, y está bueno acompañarse y tratar de entender por qué las cosas deben, deben ser distintas, entonces me parece que este, está bueno lo que se, lo que se nos genera. A cada uno. ¿Crees que en parte tiene que ver este, este logro de tener una, una ley que garantice este, que cierta cantidad de los espectáculos más grosos del país tenga este, una buena presencia femenina en los escenarios populares? Bueno, sí, seguramente la ley de Cupo este, va a sacudir un poco esta, esta vieja forma de programar un festival, ¿no? Este, no sé hasta qué punto... Eh, digamos, van a hacerse eco de esto, pero yo supongo que un sacudón y hasta por la mirada de, de la sociedad toda, eh, creo que se van a, van a, a, a, a digamos, intentar cambiar esa, esa vieja forma, ¿no? Porque más allá de que hay muchos programadores que siguen teniendo un pensamiento totalmente contrario a esto este, y hablan hasta, por, por ejemplo, de que, de que las mujeres cantoras o, o músicas no convocan, este, eh, bueno, hay ahí hay, hay una mirada social que está, una mirada de toda la sociedad que está puesta en eso, a ver cómo, cómo ellos reaccionan a esto, ¿no? Es que... este, más allá de todos los controles que tendrá que haber para que esto se lleve adelante, este, la mirada eh, de toda la sociedad va a ser un, importante, ¿no? Para que ellos acusen el recibo. Seguramente, seguramente, Silvia. También sabemos que por ahí la ley de Cupo no va a corregir todo, no va a poner en, en orden de igualdad todas y todos este, los profesionales de la música este, sabemos que hay diferencias que van a seguir estando ahí, que sí, van a depender mucho, de claro. otras luchas, de luchas sí, particulares sí, claro. incluso, este, sí. porque por ejemplo el cachet que percibe algún artista, no es el mismo que percibe alguna artista claro, claro. así que la, la lucha es bien ancha, podríamos decir eh, no solo la lucha es bien ancha sino que recién comienza y recién sí. comienza, exactamente y queda mucho Silvia, ¿qué nos podés compartir de, de Silvia Gómez la, la doméstica o de la, la vida privada de, de Silvia, de cómo ha sido el devenir de tu vida que no necesariamente tiene que ver con la folclorista, la referente del folclore santiagueño que se nos viene instalando? No, Digo bueno, porque claro. vos tenés, un, tenés una vida, ¿no? Sí, claro, este, yo tengo dos hijos... Eh, ...de los cuales mi hijo mayor se dedica a la música... Y, ...y bueno, está incursionando también en la producción... ...de mis fechas y de mis espectáculos... Este, ...y bueno, tengo mi otra hija, mi segunda hija... Que, ...que me ha dado ya dos nietos... ...de los que estamos disfrutando con mi marido... ...cada domingo que vienen... ...o en la mitad de la semana que nos damos una vueltita... Eh, ...somos personas comunes, soy una persona común... Este, ...tengo mis alumnos de canto acá en mi casa... Este, que me acompañan durante todo el año y después este, disfruto mucho de, de mi estar acá en casa, de, de mis plantas, de, de cocinar. Hoy, estoy, por ejemplo, estoy cocinando porque mi marido es, es su cumpleaños, así que estoy haciendo una comida para esta noche. Este, bueno, son cosas que, que son el cotidiano de uno y una persona común este, eh, que tiene su vida su vida ahí en ese familiar muy presente. Y muy rica, suena, suena que es muy rica Silvia esa vida. <risa> este me imagino que, que sí. de de esas manos también salen cosas que pueden llegar a estar bastante interesantes de probar. ¿Les gusta? Les gustan los chicos. Y sí, <risa> ya he hecho otras veces esta comida que se llama fatay. Bueno, el fatay es un, una comida árabe, este Bueno, de mis padres también tengo también, qué sé yo, toda una ascendencia. Por ejemplo, mi, mi mamá eh, hacía maravillosas eh, y riquísimas empanadas santiagueñas. Este, y bueno, este, a mí se me ha dado por el Fatay, pero creo que si me pusiera a hacer empanadas, tengo exactamente las proporciones eh, desde lo visual de verla a mi mamá hacerlas. Así que seguramente me saldrían, no digo iguales porque nunca van a ser iguales, No, pero, pero seguramente me voy a acercar. Tenés la receta en la retina, por lo menos. Exactamente. exactamente. ¿También has visto la vida desde, desde otras profesiones, Silvia? Sí, yo estudié otras cosas. Este, porque, bueno, esta cuestión de la música, yo desde cuando crecí, y bueno, si bien la música siempre, siempre fue parte de mi vida en la niñez y en la adolescencia, cuando me puse a decidir que iba a estudiar, no elegí la música en ese momento. Este, elegí otras cosas porque también sentí una fuerte necesidad eh, de estudiar algo que tuviera que ver con, la, con una vocación de servicio que se ve que tenía ahí medio guardada. Este, entonces eh, estudié una carrera paramédica de la que me recibí y desarrollé durante 31 años en un hospital, en el Hospital de Niños de acá de La Plata. Este, de ahí tengo los mejores recuerdos porque en esos lugares uno aprende mucho, mucho, mucho. Eh, no solo de la profesión sino una convivencia este, laboral que no es siempre lo más grato porque son lugares complicados, este, allá la gente y allí dentro la gente está viviendo crisis tremendas y bueno nosotros los empleados este, tenemos que intentar contener toda esa crisis y a veces uno si no está bien parado en su vida afectiva fuera del hospital es difícil. Este, pero a mí me encantó hacerlo, fueron 31 años, me jubilé de eso este, y por eso es que mi, mi actividad musical a la vez que yo trabajé este, fue creciendo y se volvió este, casi lo más importante de mi vida, ¿no? ahora que estoy jubilada es a lo que me dedico ya de, de lleno, digamos. Entendemos que, la, que, lo, que lo musical y la música te daba una devolución bárbara, pero además 31 años laburando en la salud pública, Silvia, este, ha, ha hecho una, una verdadera carnadura en tu vida esto de sí, la vocación de vida, servicio. ¿eh? Toda una vida, uno, uno aprende a convivir con lo bueno y con lo malo de todo eso, ¿no? Este, y por eso digo que, que bien haber tenido una vida afectiva tan, tan sólida, porque eso hizo que yo pudiese hacer un desarrollo dentro de ese lugar y que si bien este, vivía cosas tremendas, podía venir a, a contárselas a mi marido y a los chicos este, que ya eran más adolescentes y más grandes. Este, era una necesidad mía de venir y contarles, para hoy pasó tal cosa, hoy pasó tal otra. Este, y así todo parece que he transmitido algo porque mi hija se puso a estudiar enfermería y hoy es enfermera profesional. Qué bueno. Así que, Este, se ve que algo de eso he transmitido también en ella, sin, sin quererlo, ¿no? Definitivamente, pero además estamos seguros de que hay algo eh, entrelazado también en cada canción, en el sentimiento y en la, y, y en la actitud que, tendrás, eh, que tendremos la posibilidad de ver cuando ap aparezcas por acá por la maroma, bueno, que vuelvas bueno. a, esta par a esta tierra pampeana que ya conoces. hermosa, hermosa. Fue una, una hermosa experiencia el año pasado y estoy segura que esta va a ser otra de esas hermosas experiencias. Bueno, Silvia, te vamos a estar esperando con qué me has hecho Chacarera, vamos oh, bueno. a estar contando los días y, bueno, si se está quedando algo sin que lo mencionemos, tenés el micrófono a disposición, por supuesto. No, no, solo decirles a todos tus oyentes, a los oyentes de la radio, que se acerquen, que lo vamos a pasar bien, porque realmente uno disfruta lo que hace y creo que, que eso este, se nota hacia la gente y, y la gente disfruta con nosotros. Así que que se acerquen, que vamos a estar mostrándoles un repertorio que quizás no conozcan, que cuentan historias algunos. Este, así que, bueno, creo que, que lo vamos a disfrutar. Y en ese lugar que es hermoso. Muy bien. Y de acá a Junín de los Andes y sigue. Sí. Nos vamos después a Junín de los Andes y a San Martín de los Andes. A la provincia de Neuquén. Así que de ahí eh, tenemos tres actuaciones más y de ellas estamos volviendo. Vamos a estar en el encuentro de los pueblos del Trabún en San Martín de los Andes, este, esos son dos días donde también vamos a hacer talleres, donde vamos a estar mostrando cómo fue el proceso de grabación de este último disco, desde mí, desde lo interpretativo, desde las búsquedas este, vocales y desde lo técnico quizás un poco también, a quien le interese, este, pero bueno, también siendo parte de ese encuentro que es un encuentro maravilloso que tiene toda una tradición, desde el conflicto del Beagle con, con, con Chile, claro. ese encuentro se, se gestó, porque los pobladores de chilenos y de San Martín de los Andes dijeron, esto no es un conflicto que nosotros no, no, no, no, sea, este, nosotros no estamos en conflicto. No les era propio. Ahí, claro, y a partir de ahí iniciaron un encuentro y ese encuentro se mantiene a lo largo de todos estos años, no qué bárbaro. Mirá qué bueno, qué bueno como nos enteramos también de esa, otra, sí. de esa otra partecita, de un mosaico en donde sí, sí. nuestros pueblos son más hermanos que, que, Pero, lo, claro que, sí. que lo que pasa sí. por arriba de las fronteras. Que lo que pasa a través de, de, de, de las luchas de los poderes, ¿no? Por ahí eh, tiene más que, más que ver con eso, los pobladores... Eh, van van por otro lado exactamente exactamente bueno nos, nuestras humanidades van por un por un aire y van al encuentro de tus canciones Silvia bueno, muchas así gracias, que Pablo. cuando hayamos terminado esta esta conversación vamos a escuchar Loretano hoy cómo no eh, de, bueno, cómo de no. tu trabajo y de tu grupo te agradecemos muchísimo estos minutos Silvia muchas gracias a ustedes los esperamos el jueves hasta pronto hasta que tengas pronto. buen resto de la jornada bueno muchas gracias Silvia Gómez pasa por la siesta que nos fue, sí, Silvia Gómez, que viene dentro de unos poquitos días a mostrarnos qué me has hecho, Chacarera, y ahora, bueno, para cerrar esta conversa, Loretano Soy, de Silvia Gómez y Grupo.